En el programa se destaca básicamente una propuesta necesariamente local, regional donde resaltamos a los escritores y a los poetas de nuestro lugar, este, también a los realizadores, vamos a presentar la película El Bum, que es una película hecha necesariamente eh, por riojanos en La Rioja, donde se ha filmado mucho de la película en nuestro departamento, y también este, como especial una homenaje a Angoleli, en, en Angiaco, donde es la primera vez después de 40 años y se hace, un homenaje de esta característica con la presentación de dos libros, el Angeleli que ya conocí de Aníbal Ortiz, y Cine se iban Andando, del militante social eh, Rafael Cifre, que eh, formó parte de la pastoral de Angeleli allá eh, por la década del 70. Así que, este, bueno.